En este caso, al menos 14 docentes de al menos eh, dos carreras de la sede atlántica eh, estarían siendo despedidos, digamos, por la universidad. ¿Y cuál es la explicación que dan desde la universidad? Porque uno supone que si echan algunos docentes se quedan sin, sin clase los alumnos, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Y hay varias situaciones mezcladas. Eh, todas resultan en lo mismo, que es eh, despedir a docentes. Pero tiene que ver, hay una carrera, por ejemplo, que tiene que ver con una Tecnicatura en Seguridad Ciudadana que estaba vinculado a un convenio con la provincia y que, bueno, la provincia decidió rescindirlo. Eh, entonces, bueno, el rectorado entendió que gran parte de esos docentes ya no tenían nada nada para hacer dentro de la universidad y les rescindió la, las designaciones. Después están las carreras virtuales. Hay un conflicto ahí de otro tipo que tiene que ver con la ley, lo que se llama la ley puy que fue sancionada el año pasado, que establece la gratuidad, digamos, de toda la enseñanza universitaria de grado. Y en la Universidad Río Negro había carreras virtuales que eran como ciclos complementarios de grado que estaban arancelados. Ah, ¿sí? Exactamente. Entonces, al, al, al sancionarse la ley, eh, la universidad entiende que, que no puede cobrar más ese arancel, Y entonces, como consecuencia, empieza a dar de baja designaciones de docentes Porque no, no, no considera, no concibe, digamos, que los pueda afrontar dentro de su presupuesto uh -huh. Entonces, eh, la verdad que son situaciones como bastante diferentes, digamos Pero bueno, todas redundan, redundan en lo mismo, que es eh, despedir trabajadores Y el incumplimiento, que eso es lo, lo más grave para nosotros De nuestro convenio colectivo de trabajo, que establece algunas situaciones alguna garantía de estabilidad para ciertos docentes... ...incluso en condición de interinos... ...como es el caso Néstor... ...cuando tienen entre 2 y 5 años, digamos... ...el convenio establece claramente... ...que no se le puede afectar sus condiciones laborales... ...hasta que no sea sustanciado el concurso... ...y docentes de más de 5 años... ...como es alguno de los casos de los despedidos... ...tienen que ser regularizados directamente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que... ...el fondo de la cuestión acá... ...tiene que ver con la... ...la decisión del rectorado de la Universidad de Río Negro de no respetar una ley nacional, como es un convenio colectivo homologado por presidencia, por el decreto 1246, el año pasado. Entonces, la, el problema de fondo es ese, digamos, que el rectorado no reconoce, sí. amparándose en una noción bastante falsa, digamos, de lo que es la autonomía universitaria, no reconoce una un convenio colectivo homologado a nivel nacional. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes van a ir a la Secretaría de Trabajo? Ya fueron, tengo entendido, ¿no? estamos pidiendo sí, eh, por nota digamos a las autoridades competentes eh, se llama audiencia, conciliación eh, pero bueno por los contactos que hemos tenido con rectorado no, no creemos que vayamos a prosperar mucho por ese lado la verdad como, como viene hoy el, la situación lo más probable es que termine las, judicializándose el conflicto porque el rector no quiere saber nada con, con entender las razones de, de la vigencia de un convenio colectivo así que la verdad que puede ser un, un caso testigo, digamos, de aplicación de nuestro convenio que es muy nuevo, ¿no? entró en vigencia en agosto del año pasado eh, entonces, bueno estamos como recién en periodo de implementación y la verdad que la Universidad de creo que tiene la postura más eh, refractaria en ese sentido de todos los rectorados digamos, del país es la única, creo, que no, no reconoce la plena vigencia, hay otras que, bueno, están discutiendo los tiempos, las modalidades de implementación porque obviamente es un Un, un convenio nuevo y hay que implementarlo y nosotros somos razonables en ese sentido entendemos que cualquier convenio tiene un periodo de implementación, lo que pasa es que el rectorado de la Universidad de Río Negro no reconoce su vigencia directamente, uh -huh. entonces nos pone en una situación muy compleja, uh -huh. no es que nos está pidiendo tiempos de adecuación ni nada por el estilo, hay partes del convenio que no las reconoce, entre otras la estabilidad de los docentes, no uh -huh. entonces la verdad que la situación es muy compleja. Guibara, ¿hay diálogo con Delvello? Hemos tenido, bueno, yo ayer tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono eh, de manera informal, ¿no? Porque nos ha llamado por teléfono. Y bueno, el que lo conoce a Del Bello <ríe> eh, muchos gritos, amenazas, bueno, es su manera de él cree que de esa manera, no sé, nos va, qué sé yo, va, va a lograr alguna cosa, la verdad que lo, impide cualquier forma de diálogo con esa actitud. Eh Así que la verdad que por la vía del diálogo está bastante complejo el asunto, porque no no es un tipo que esté muy abierto a, a ese tipo de diálogo. No está acostumbrado, digamos, me parece. Uh -huh. eh, el planteo también no va a hacer ante la Conal Histórica, que la Federación de Ustedes, ¿no? Sí, nosotros estamos pidiendo obviamente intervención y apoyo a nuestra federación, para más vamos a interpelar vía nuestra federación al resto de las federaciones, porque en eso hay acuerdo de, todo, de todos los gremios, puede haber un tipo de diferencia a la hora de discutir la pauta salarial, los tiempos, las medidas de fuerza, pero la, el convenio colectivo de trabajo, todas las federaciones, todos los sindicatos con personería nacional recono lo reconocen como una conquista histórica para el sector, así que yo creo que ahí va a haber un apoyo unánime y un repudio unánime a la, a la actitud del vello.